de este instituto. Germán, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez somos, buen día. ¿Qué hace Mati Fabi? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Vos cómo estás? ¿Todo, ¿Todo, bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Por llegar acá estoy arriba de un taxi y, bueno, nada, todo tranquilo. Todo con calor, con mucho calor. ¿Calor en Córdoba? Sí, la verdad que, bueno, que espero que siga siendo este calor y que no que no llueva porque hay mucha gente que va. Bueno. ...está sufriendo de, de sí. más inundación... ...y creo que, que el calor viene bien... ...para que secaran un poco las aguas. Bueno, an antes de meternos en, en, en el presente del equipo... ...que es sumamente bueno... ...y que también a partir de, de, de tu incorporación... ...naturalmente encontró el refuerzo... ...que fueron buscando los dirigentes... Eh, ...a lo largo de la, de, de la fase regular... Eh, ...quería preguntarte cómo fue la experiencia internacional... ...que tuviste desde tu salida de San Isidro... Eh, ...hasta fines del año pasado... Eh, en, en la previa a, a la incorporación ahora oh, bien, bien eh, yo ya había jugado un año ahí hace 6 años atrás, había jugado ya en el Simón Club, en, en, en Italia y bueno, pero eso que que volver no tenía mis planes pero bueno, eh, por ahí se acordaba las chances de, de jugar en algún equipo competitivo acá en, en Argentina eh, no me quería ir cerca, eso por ahí me quería ir lejos de mi casa, porque quería arreglar y cuando vi que, que se acortaban habían propuestas pero no no por ahí no muy interesantes bueno salió la chance de volver a Europa y por ahí era más cerrar una puerta que yo en su momento no había cerrado si cuando vine a Argentina por ahí no tenía pensado volverme igual bueno, creo que que, que fue un, nada un, un touch and go digamos desde el viaje porque resultó ser un poco difícil con el tema de la familia y me solo por ahí tengo ganas de chiquito y por ahí no fue una, una por ahí una buena elección personalmente pero bueno no, me fue bien me fue tranquilo de, como un acuerdo fue una, una salida de, de, de del club del club italiano sin ningún sin ningún perjuicio para ninguno de los dos creo que que me vine a Argentina no pensando en que iba no sabía no tenía club en el estilo, bueno por ahí pero fue bastante bien creo que fue fue tranquilo más que todo y, y en aquel momento cuando antes de planificar tu tu, tu salida al al exterior qué qué tipo de propuesta esperabas esperabas tal vez seguir en en San Isidro en un lugar a donde habías te habías encontrado muy bien durante la, la, la última temporada esperabas tal vez alguna chance en algún equipo de liga nacional tener continuidad en el tenía en un equipo con más protagonismo cómo fue ese momento y fue, fue en, en, en, a principio a principio de, de, de cuando arrancado las las contrataciones en mediados por ahí estuve el Olímpico de la Banda que había hablado con Müller y y después terminaba llevando a Cosolito eh, y sí eh, por ahí yo con mi señora de, de San Francisco yo estoy re, casi radicado ahí que voy a terminar viviendo ahí directamente por ahí alguna chance o sea yo pensaba que no había terminado mal de año no habíamos terminado bien no habíamos hecho bien las cosas salvo el plato por ahí que se nos dio con, con, con el que después con el instituto no lo pudimos eh, sacar adelante y quedamos afuera pero creo que que sí uno por ahí ya yo tengo 36 años y por ahí uno piensa en quedarse en algún lado ya tranquilo eh, tratando de, de, de de hacer sus su raíces en, en, en el más united que estaba en mi ciudad creo que la relación no mía no pero bueno fuera del club que, que que estuve muchísimos años y bueno creo que, que fue un pecado por no porque nada es como que como, cómo te explica es difícil es difícil que alguien lo entienda o sea a ver eh, cuando vos estás radicado en en una ciudad que, que que hay un equipo de tna y quiere ascender y quiere hacer que hacer las cosas muy bien un club que que, que, que, que la verdad que es un club Eh, creo que la, la, la cosa es perfecto eh, bueno, uno ya empieza a planificar de otra forma, no económicamente sino más eh, de, de, bueno, empiezo a elegir los clubes que, que están más cómodos que pagan al día y bueno, esas cosas por ahí eh, de, del lado del club a lo mejor no lo entendieron o no, no, no sé, o, o no me tenían la, o sea, yo sé que el, por ahí en el no, no, no me tuvo los planes, pero bueno eh nada, esperaba que por ahí eh, en su momento cuando terminamos el campeonato se habló mucho de que iban a quedar muchos del primer año de el equipo, eso es lo que no entiendo por ahí que, que por ahí muchos eh, pensamos que no íbamos a quedar porque íbamos hecho un buen año, íbamos primero, no ir un bien y, y resulta que es un campeonato de equipo pero bueno, no tengo ningún rencor en absoluto con nadie porque esto es un trabajo y, y lo tengo recontra asumido a mis 36 años sé que esto lo tomo como como un trabajo como como como no lo tomo algo como, como no tengo ni, ni ningún tipo de rencor al club porque el club se me dio lo mejor eh pero bueno nada me encontré con esa noticia que en su momento que no que no estaba en el plan de el club un poco me bajoní porque por todo lo que te dije anteriormente pero bueno nada hay que seguir para adelante que si trabajando y no hay que quedarse con eso solamente ¿no? Seguro. Gallego. Germán, ¿cómo te va? Un gustazo tenerte acá en los micrófonos de uno contra uno en Radio Argentina este no, bueno, sí. nada, escuchando atentamente escuchando atentamente lo que lo que vos decías, bueno, caíste en un equipo que tenía un récord bárbaro que tiene un entrenador que también conocés que también de la región, que conoces muy bien en TNA, que ahora, a partir de enero metió un asistente como Facundo Zucatsky, con un equipo importante para buscar el ascenso y bueno y ahora se viene la final de entre la conferencia eh, norte y la conferencia sur este si bien sí. estás por ahí muy muy conforme con, con el tema de o no entendés algunas cuestiones eh, mal no te fue tampoco con el cambio no no no no sí, con, estoy contento contento porque a ver eh, eh, el primero que te busco es un club que va primero que está eh, seis partidos sin perder eh, este no no es común eh, claro la verdad que estoy, estaba, yo me estar, no me quería ir lejos cuando vine a estar tres meses tres meses fue mortífero para mí para, para como te comentaste con mi familia no me quería ir lejos de, de San Francisco eh, a la semana que llegué estuvo la propuesta del de instituto me, me dieron una semanita para que lo piense eh, fueron muy cautos fuimos muy cautos en todo y creo que que que un club que viene seis partidos sin sin perder de eh, contra te no es no es fácil ni para el club ni para ni para el jugador o sea gracias a todo la verdad que llegué el club se se brindó bueno añalar a los jugadores no el grupo humano es, es muy difícil encontrar un grupo humano cuando vos llegas a un equipo que realmente puede pasar muchas cosas la la, la carcajazo por eh, pero el grupo humano es increíble me adapto muy bien eh, estoy pudiendo al equipo eh, ellos me hicieron realmente adaptarme a mí Facundo increíble es un tipo que que tiene mucha experiencia eh, es un tipo que habla que habla muy bien con los jugadores eh, y bueno el turco es un tipo muy exigente en la buena y en la mala eso es lo bueno que yo siempre se lo he recalgado personalmente a él creo que, que eso eso eso habla muy bien del entrenador que cuando no solamente que cuando ganas hay que taparse los ojos ta, cuando Hace muy bien las cosas Y creo que bueno que, que todo eso hizo Hizo que yo me sintiera muy bien Y bueno eh, Muy agradecido Porque nada, Hay un equipo donde Aspiran Aspiran para Para estar Para llegar a la Liga Nacional Y Y, y, y, y bueno o sea, La verdad que Muy contento Muy contento Aparte Terminamos primero En fases fase de, En, en fase de, los dos, de los dos grupos Y Claro Y tenemos Tenemos una gran chance de ahora gran chance de, de, de, de jugar con nueve julio el primero allá y luego partido en Córdoba o uno en Córdoba veremos haremos hacer todo lo posible para para terminarlo lo más posible este, que va caso ser un de un Richo, En realidad llegar a hacer los tres en Córdoba <risa> <risa> en realidad pues llegar a hacer todos en Córdoba los partidos <risa> sí, sí, bueno eh, va a ser De, de hacer las cosas lo mejor posible de, de, de, de, de estar bien en la cabeza y, y, y, y estar de, como un coñón haciendo más equipo firmes que, que eso nos va a llevar a bueno, al bueno. a, a, a objetivo a ver, no bueno. participaste de la primera parte de, del campeonato de instituto y, y tenés algo así como 10 u 11 partidos jugados con, con, con tu nuevo equipo Eh, ¿qué le pondrás, inclusive viéndolo desde afuera y habiéndote insertado de la manera que lo hiciste a, a este equipo de instituto para haber obtenido el muy buen resultado que tuvo en la fase regular de, de esta temporada del TNA? ¿Qué, qué, ¿qué le di me decís vos? Sí, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo podés analizar? ¿algo bueno deben no. tener como para terminar como terminaron? Yo creo que que este equipo eh, lo bueno que tiene eh, salvo algunos partidos yo lo vimos en su momento desde afuera un solo partido y después cosa de analizar los las estadísticas los jugadores eh, nadie no hay un jugador que haga 20 puntos tres partidos o 25 puntos partidos y los demás miren acá es un hay un goleo de todo de todos eh, creo que no hay no hay celos A ver, los, los los celos en algún momento puede ya estar, pero no hay de ese celo que vos decís. Eh, te tengo eh, tengo mucho celos de jugador porque te escucho no no no, acá hay acá hay un grupo humano que realmente es, es increíble. O sea, para que un tipo venga de afuera por más que que por ahí tiene su trayectoria, juega no, no te trate como te trate, eh, hay algo en el grupo. Bueno, el grupo ese es que acá tiran todo para un lado, no es que y se todas de todas formas. No es que acá porque uno a 20 se crea que es el mejor del equipo no no acá no está es, es, esa persona entonces eso hace que, que el equipo juegue en equipo muy bien y cuando no juega en equipo se complique solo entonces nosotros la tenemos la tenemos muy clara entonces no sé si me entendés no sé si te sí, sí. te, te, te, te, te complazco con la con la pregunta pero lo que yo veo en este equipo es eso o sea el grupo humano dentro de la cancha y fuera bueno cada uno a suyas privada, pero también hay un grupo humano afuera. Pero dentro de la cancha es es algo que que es muy poco equipo lo puedes encontrar. Entonces cuando vos tenés eh, jugadores que juegan muy bien el básquet, que juegan muy bien el equipo, que se pasan la pelota, que en defensa eh, el entrenador te marca a cada rato y hay que defender el equipo. Y si no defendemos el equipo, no somos, no podemos estar en el lugar que estamos. Entonces eh, hace muy bien a que, a que a que a que nosotros estemos en la posición donde estamos claro. eh, y que el tipo te diga que si vos, no que si, si nosotros queremos hacer por ejemplo si si yo soy un tipo que penetra y tira poco y me y me pongo a tirar diez triples por partido y nada no la penetración no no estamos o sea eh, cumpliendo eh, cumpliendo lo que yo quiero hacer ¿no? entonces bueno creo que que, que eso es, es es lo que es el diluto que es el mejor equipo que tiene la fase regular del torneo nacional de ascenso. Bueno Germán, te mandamos un abrazo grande, una alegría también poder charlar un rato contigo y, y que nos cuentes tu, tu presente y naturalmente eh, hablando también de, de, de tu equipo que al cierre de la fase regular del TNA quedará con con el número uno de, de la fase regular sumando las dos conferencias. Te mandamos un abrazo grande y que estés bien. Bueno, muchísimas gracias a vos Martín, muchas gracias a vos, Fabián, y le mando un abrazo grande a, a todos ustedes que siempre están presentes. Un abrazo. Dale. Bueno, Germán Ciuto Salveo. es eh, jugador del Instituto de Córdoba. Jugó Germán 11 partidos tras su salida.